Bueno pues... un partido muy disputado, sabíamos que de todas todas, quizás es un equipo muy intenso, teníamos que eh, dar lo mejor de nosotros y trabajar en la unidad, que eso es el factor fundamental que tenemos nosotros. Y se vio eh, la disposición y el, el esfuerzo que tuvimos en la cancha del primer minuto hasta hasta el tiempo extra, y bueno, nada, eh, súper contento con la victoria, y sabíamos que el contrario era difícil, y salimos con la mejor mentalidad. Bueno, más allá de la, incomoda, la incomodidad, ¿no?, de cambiar de localidad, no le sienta tan mal cambiar de cancha, fue una... le ganó a Peña hoy en Ferro le ganan a Quinta. y bueno yo diría que sería mejor caer que vengamos un partido de casa eh, jugar de visitante en otra cancha porque no ha favorecido a veces que hubiésemos jugado en cancha al mundo hubiese sido igual pero bueno si no nos han visto eh, tenemos de dos dos tenemos que seguir jugando fuera bueno ¿qué opinas sobre este momento de Boca no porque habían hecho muy buenos partidos contra el instituto pero se habían quedado con las manos vacías le ganan claramente a Atenas y hoy bueno vencen de esta manera un 15 que sabemos que a pesar de que es un muy regular últimamente es uno de los equipos candidatos a la liga y bueno, como se ha visto hemos tenido varios partidos buenos disputados que hemos perdido ahí como quien dice y bueno, lo mejor que tenemos nosotros es que seguimos con la misma intensidad contra el equipo que, que juguemos y sabemos que los juegos que nos quedan ahora son equipos muy difíciles tenemos que salir con la mentalidad y con el enfoque que tenemos y bueno, se, se está viendo que estamos jugando mejor colectivo que eso es factor fundamental de nosotros y seguiremos jugando así ya que nos ha dado la victoria y también jugó fuera de cancha que también nos favorece Bueno, ¿cómo te sentís eh, en Boca, no? después de tu paso por Concordia después de haber sido fichado por el San Pablo Burgo cedido a Boca y bueno, no, estoy, me siento súper contento bueno, lo principal que tengo yo no sé yo, y muerto todos los atletas que llegar a un equipo que te acojan como, como una familia más es algo muy favorable y espero que cada equipo que es me traten así de la forma que me están tratando acá y bueno, es positivo porque juego con la mejor disposición del mundo La última, ¿qué pasó en la jugada esa? porque quien saltó como loco fuiste vos porque parecía que te cobraron el full a vos después de que Maynoldi te agarrara, ¿no? Sí, yo la había hecho los amplios, me habían cobrado varias faltas como esa que Maynoldi me estaba agarrando y bueno, y, y pare, se vio de la misma forma como siempre y los, los amplios se lo cobraron a ellos Yo me asusté porque pensando que me iba a cobrar la misma falta, pero bueno, fue favorable por nosotros y nada, y se molestó y bueno, nos favoreció mucho. Bueno, incluso casi te cobran te ir con vos por el escándalo que hiciste, ¿no? Y sí, bueno, bueno, nada, súper contento estamos yo y los compañeros, que compartimos todos y seguiremos con el mismo enfoque para seguir dando el mejor de nosotros. Que el primer paso que tenemos es pasar a, a los primeros playoffs y así sucesivamente, queremos estar entre 16 y después de los 8 y bueno, así sucesivamente. Felicitaciones por la victoria y por tu gran juego. Muchas gracias.